50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Perizo, Encena, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 2 de mayo. Anunciaron los descuentos con cuenta DNI para mayo. Los viernes y sábados habrá descuentos del 30% con cuenta DNI y 40% en comercios que operen con cuenta DNI Comer. Los usuarios podrán comprar en comercios de cercanía adheridos con un 30% de descuento los viernes y sábados con un tope de reintegro de 1.200 pesos por persona y semana. El martes 10 y el miércoles 11 serán los días de ahorro en supermercados. Se aplicará un 30% de descuento en cadenas adheridas con tope unificado de 1.200 pesos por persona. Desde hoy no se puede estacionar en calle 54 entre 7 y 9. El viernes la comuna colocó la señalética vial para informar anticipadamente a los conductores sobre la nueva medida, que comenzará a regir desde hoy de lunes a sábados de 7 a 21 horas. En ese aspecto, agentes de control ciudadano concientizaron a los vecinos y transeúntes sobre los detalles de la nueva disposición que abarcará las dos manos de calle 54 de 7 a 9. Desde la comuna aclararon que se establecerá la exclusividad de circulación del carril derecho para el transporte público de pasajeros y la del otro para los vehículos particulares, taxis y remises. Un servicio que informa más cerca. La oposición en La Plata insistirá con la interpelación del intendente por la causa en la que está imputado. El Frente de Todos volverá a insistir en la próxima sesión del Consejo Deliberante con el pedido de interpelación del Intendente Julio Garro y también con la creación de una comisión investigadora sobre su responsabilidad en la Mesa Judicial del PRO, por cuya participación fue procesado el jueves último por el juez federal Ernesto Creplac. Ambos proyectos fueron presentados por el Frente de Todos en diciembre del año pasado, apenas se conoció el video de la reunión del 15 de junio del 2017 en la sede del Banco Provincia. La presidenta del bloque, Janina Lamberti, adelantó que en la sesión del próximo jueves volverá a insistir con ambos pedidos y en particular con la creación de la Comisión de Investigación para determinar cuál era el rol de Garro en esa mesa, por la que ahora fue procesado y embargado. La temperatura mínima para hoy en la región es de 4 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.